¿Qué tal Pablo buen día cómo estás bien vos bien todo bueno, bien bueno fernando eh, bueno una nota clásica que se hace en los días previos a los actos eleccionrios eh, los registros civiles eh, de toda la provincia eh, van a abrir sus puertas el próximo domingo exactamente como habitualmente se hacen los días de elecciones el próximo domingo en el horario de 8 de la mañana a 18 horas Eh, ...los registros civiles de toda la provincia... ...de eh, cada una de las localidades... ...y la dirección general aquí en Santa Rosa... ...van a estar eh, con atención al público... ...puntualmente para cumplir con dos funciones... Eh, ...específicas de ese día... ...por un lado ponemos a disposición de todos los ciudadanos... ...que hayan realizado trámites de documento... ...y que no, no les hayan llegado a su domicilio... ...o, o no hayan podido retirarlos... Eh, ...los DNI... Eh, los ponemos a disposición y por otro lado eh, vamos a estar pidiendo las certificaciones de aquellas personas que no cuenten con el DNI por cualquier motivo para que después puedan eh, justificar ante la Secretaría Electoral la inasistencia a votar estas uh -huh. son puntualmente las dos actividades además de brindar algún tipo de asesoramiento específico porque siempre el registro Eh, se llegan por otras situaciones no nos competen pero siempre estamos a disposición para para ayudar a, a los ciudadanos claro. eh, Fernando, el horario es el mismo de la votación es exactamente el mismo uh -huh. eh, a partir de las 8 de la mañana y estamos de corrido hasta las 18 horas bien eh, las personas sí. pueden comunicarse telefónicamente uh -huh. si así lo desean en nuestra página web eh, tenemos publicados todos los de los domicilios y teléfonos de todos los registros eh, en la provincia, también podemos pueden acceder a, a hacer consultas por ese medio. Claro. ¿Y, y en la experiencia previa, eh, ¿concurre mucha gente a, a los registros civiles en los días estos? Hay actividad, hay movimiento, en, en las últimas elecciones eh, se entregaron 40 DNI, por ejemplo acá en Santa Rosa, en Pico también hubo una entrega importante de documentos, y se han hecho certificaciones, también unas 20, 25 certificaciones. Ah. Eh, hay movimiento, lo que estamos viendo es que no tenemos una gran cantidad de documentos sin retirar, eh, por lo que preveemos que puede haber un, un movimiento menor, pero independientemente de ello, estamos a disposición. Y, y por ejemplo, bueno, estuvimos operativos de documentación el mes pasado, hicimos más de 1.100 documentos en, en los operativos de documentación en Pico, en Santa Rosa en Alvear, esos DNI han estado llegando y ya los tenemos a disposición para, para entregar. Muchos de ellos ya los hemos entregado porque a medida que nos llegan eh, hacemos una comunicación al, al interesado para que los retire, pero tenemos todavía en, en nuestro poder algunos de esos documentos que van a estar disponibles el domingo. Igualmente hoy también estamos trabajando habitualmente, hasta doce y media, trece horas pueden acercarse comunicarse, ver si está el documento acá y pueden acercarse a retirarlo. Uh -huh. eh, Fernando, ¿qué cantidad de documentos? Decí que son pocos, eh, pero ¿qué sí, número tiene Por en ejemplo, ¿no? en, en dirección general, eh, en nuestro centro de documentación hay 150 documentos. Uh -huh. eh, recién enviamos a Pico una tanda que había llegado a un operativo, que son otros 60 documentos que están, van a estar disponibles el domingo. Sí. Uh -huh. eh, Son más o menos este es el número de Santa Rosa y después en, la, en los centros de documentación de los registros del interior, en menos cantidad puede haber 5, 6, 10, pero son son números pequeños. Mm. Eh, Fernando, eh, eh, ¿habitualmente cuánto demora hacer eh, un DNI nuevo o renovarlo? Bien, el trámite para sí. tomar el DNI sí. son minutos, son 5 o 10 minutos el trámite se realiza. Después de allí tenemos 15 días, el, el, la última comunicación de RENAPER, de la Existencia Nacional de Personas, es que están tardando 15 días en que llegue al domicilio del interesado. Ah, sí. Ese es el plazo promedio. Claro. Y se envía, um, del... se envía al domicilio. Se envía al domicilio, exactamente. Se ah. toma el trámite, se manifiesta el domicilio, va a RENAPER, RENAPER lo, lo imprime, verifica, imprime y se entrega en el domicilio del interesado Claro, y, y ustedes los tienen ahí porque si el correo va y no está, vuelve a ustedes. Exactamente, ah, una vez bien. que el correo lo recibe, hace bien. la distribución, no encuentra a la persona o no lo puede entregar, prepara la, la tanda de no entregados y nos bien. los acerca a la dirección general. Nosotros bien. lo que hacemos es distribuirlo por el lugar en donde se tomó el trámite. Bien. Entonces los enviamos a las localidades o lo enviamos, por ejemplo aquí en Santa Rosa hay cuatro puntos de para tomar trámites, que son la dirección general, el registro civil Santa Rosa, en el registro civil del hospital Lucio Molas, y tenemos en el plan 5000 el puesto que le llamamos el puesto de vista visa. Eh, los distribuimos por por esos puestos para que las personas vayan directamente al mismo lugar donde realizaron el trámite. Ahí van a poder eh, retirarlos. Bien. Eh, Fernando, te una consulta. Eh, ¿Cómo se puede acceder al DNI digital? ¿Qué, qué, ¿Qué trámite hay que hacer? O, o, ¿O directamente se hace por la aplicación Mi Argentina? No, para acceder al, al DNI digital se tiene que tomar un trámite, un, un nuevo DNI tarjeta, digámoslo así. Eh, junto con el DNI digital le va a llegar también una nueva tarjeta con nuevos con los nuevos datos biométricos. Por lo tanto, el trámite es acercarse a, eh, a algún puesto digital para tomar trámite, ya sea en Santa Rosa o en cualquier localidad, y previamente a que se tome el trámite, ya sea la reposición o cualquier trámite de, de documento, manifestar que desea tener el DNI digital. Por lo tanto, el, el operador va a tildar que quiere el DNI digital y, y van a recibir el correo electrónico con la clave de acceso para que lo puedan bajar a, mi, a la aplicación Mi Argentina. Ah, Por lo bien. tanto, el trámite va a implicar también que les llegue un, un DNI tarjeta nuevo. Bien. O sea, es como si renovaras el, el, el DNI, el trámite que hay que hacer, porque te va a llegar uno nuevo. Exactamente. Es el, el procedimiento es exactamente el mismo como para renovar un DNI. claro y algo que y... se sí. va a tildar eh, el DNI digital y va a llegar ese correo electrónico que va a habilitar a bajar el DNI a la aplicación. Claro. Eh, Fernando, ¿y ya hay gente con DNI digital aquí en la provincia de La Pampa? Sí, sí. ¿Sí? Mucha gente ya ha optado por, por tener el, ese DNI en el En la aplicación eh, claro. es un trámite que estamos realizando ya hace un par de años habitualmente y, y tiene mucha demanda. Bien, ¿y se puede usar para votar ese? No, eh, no, no, no sirve para votar ah. ni tampoco para salir del país. Eso está perfectamente aclarado cuando bajan el DNI, cuáles son, eh, cuáles son las posibilidades de su utilización. Pero puntualmente, para votar y para salir del país, No, es un, un, no acredita identidad eh, ese, ese tipo de... esa aplicación. Bien, en ahí. este caso, tienen que concurrir con el DNI tarjeta. Bien. Así que la, con la tarjeta, sí o sí. Bien, sí o sí. bien Fernando, no sé si quedó algo eh, de este repaso que hicimos eh, para destacar, si no, gracias como siempre. No, para destacar que, bueno, vamos a estar a disposición el día el día domingo. Eh, si quieren comunicarse previamente, los teléfonos están en la página web de la dirección que la pueden ubicar en www.grclapampa.gob.ar y, y bueno, lo, los esperamos si, si así lo necesitan. Bueno, eh, que tengas buen día, gracias por los datos, Fernando. Gracias, Pablo. Eh, adiós. El Director General de